Saludos a la audiencia de Farco. Centros comunitarios en estado de alerta por falta de recursos. Centros comunitarios ubicados en el noroeste del conurbano bonaerense se encuentran en estado de alerta por la falta de recursos para seguir manteniendo la entrega de comida. La situación es alarmante ya que aún no se actualizó la firma de convenio bajo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y esto impacta directamente en el no envío de fondos y alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano. Belén Benítez es coordinadora del Centro Comunitario Belén de José C. Paz y describió la crítica situación. Cuatro veces en febrero En mayo, en agosto y en diciembre. Cuatro veces nos expusieron a esa situación en la que los centros se quedan en una incertidumbre total porque cambia de funcionario eh, y te deja en la lona teniendo que explicar cómo funciona el programa porque cada vez que asume alguien, alguien no conoce el, el cómo funciona... Y tenemos que ir a hacer toda toda una cuestión de extra de esfuerzo de poder explicar, de, de, de entender que lo que se está poniendo en juego es el alimento de las infancias. Hace meses las organizaciones comunitarias conviven con la incertidumbre. No es la primera vez en el año que deban apelar a la ayuda de la comunidad o acciones de visibilización. Reportó para el informativo de Farco Gisela Romero desde FM Tincunaco.